Bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. 4 de octubre de 2012, comenzamos nuestra emisión en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Cuando tenemos una temperatura aquí en Berriozar de unos 12 grados, las nieblas han sido protagonistas de estas primeras horas del día, aunque seguramente irán disipándose y quedarán cielos con nubes y claros y con temperaturas en ascenso hasta los 24 grados de máxima que se esperan para hoy. y hablaremos de ocio y de cultura, de las próximas citas culturales que nos esperan aquí en Berriozar y es que hablaremos sobre la agenda cultural que ya está buzoneándose en todas las casas de Berriozar. Hablaremos pues de todas las actividades que podremos realizar, de todos los espectáculos a los que podremos acudir, de todo lo que podremos hacer en Berriozar durante las próximas semanas y lo haremos con Fermín Irigoyen, técnico de cultura nacional del Ayuntamiento de Berriozar. Todo ello será nuestro turno de entrevistas dentro de unos 20 minutos, más o menos. Antes de ello, tendremos, como no, nuestro boletín informativo en el que daremos cuenta de todas las noticias relacionadas con Nafarroa, con, con, no, con la comarca de Pamplona perdón, y, como no, con Berriozar. Bueno, casi no lo digo, pero eh, eso es. Eh, ahora mismo comenzaremos nuestro programa, como siempre, como todos los días, eh, con el boletín informativo. Así que no os mováis, quedaos con nosotros en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM, puesto que vamos a comenzar. ...y comenzamos nuestro boletín informativo como siempre... ...hablando de las noticias más cercanas de la actualidad de Berriozar... ...y lo hacemos con un accidente, accidente ocurrido ayer... ...en el colegio Mendialdea, en torno a las 9 de la mañana... ...se produjo un accidente en el colegio Mendialdea... ...en el que resultó herido un niño de 4 años... ...según fuentes municipales consultadas por eh, Guzquiplaza.net... ...y Berriozar y Riatia, el suceso tuvo lugar en el aparcamiento del centro cuando un vehículo maniobraba para aparcar. El automóvil golpeó al niño en la pierna por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia al complejo hospitalario de Navarra aunque su estado no reviste gravedad. Pasamos a cuestiones eh, más alegres eh, y es que el próximo domingo se va a inaugurar el nuevo auditorio de Berriozar. El 7 de octubre se inaugurará este nuevo espacio escénico que va a servir para acoger actividades de teatro, música, danza, proyecciones, etcétera, que se programen en nuestra localidad. El acto de inauguración tendrá lugar a las 7 de la tarde y contará con varias explicaciones del proyecto y con la actuación de grupos de música, poesía, teatro y danza de la localidad. De esta forma se dará a conocer las posibilidades que el espacio va a tener a la hora de programar actividades culturales y artísticas. Las entradas para este espectáculo se pueden retirar los días 2 y 4 de octubre en el Kulturgune o los días 3 y 5 de octubre en la Escuela de Música. Es decir, hoy eh, podéis eh, retirar vuestra entrada, vuestra invitación en el Kulturgune o si no, mañana en la Escuela de Música. El horario será de 5 a 8 de la tarde y se facilitarán como máximo dos dos invitaciones por persona. La semana siguiente, los días 10 y 11 de octubre, se realizarán visitas guiadas por grupos al auditorio. Serán a las 6 y a las 7 de la tarde y para participar en ellas será necesario inscribirse hasta el próximo día 6 en el teléfono 012. Se podrá elegir el idioma de la visita, ya sea en castellano o en euskera. La construcción del nuevo auditorio, como todo el mundo recordará, se inició a finales del pasado año. Las obras finalizaron en julio, pero con la instalación La instalación de telones, equipos de sonido e iluminación es en la actualidad cuando se puede poner en funcionamiento. La empresa Acisa ha sido la encargada de ejecutar la idea creada por los arquitectos Carmen Laguna, Sara López y Carlos Ortega. Una obra cuyo coste final asciende a 822.047,91 euros y que cuenta con una aportación de 500.000 euros procedentes del Ministerio de Cultura. El nuevo auditorio, con una planta de 600 metros cuadrados, tendrá una capacidad para 300 personas. Y al igual que el nuevo auditorio de Berriozar, también está de estreno Icariari El Cartea, que será quien gestione el Gastelecu de Berriozar. Tras finalizar el contrato con Camira, el Ayuntamiento de Berriozar realizó un concurso para adjudicar la gestión del Gastelecu y, como hemos mencionado, la adjudicataria ha sido la asociación Icariari, cuyo objetivo, según declaró el subresponsable Íñigo Suiza a Berriozar y Ratiá, es impulsar un tipo de ocio más activo y participativo. Y ahora a comienzo de curso, muchos padres y madres se preguntan cómo van a ayudar a a sus hijas e hijos que estudian en euskera con las tareas y con las diferentes actividades que tienen que realizar si ellos mismos no saben euskera o su nivel es bastante bajo. Pues bien, eh, se han puesto en marcha unos cursos breves para padres y madres de niños y niñas que estudian en euskera eh, y que tienen como objetivo ayudar a los padres a relacionarse con los chiquis en euskera a través de canciones y juegos infantiles. Además, se ofrecerán pautas para leer un libro infantil en euskera Sin saber o sin casi conocer el idioma y se darán pautas a sí mismo para ayudar en casa con las tareas escolares. La inscripción eh, podrá realizarse hasta el próximo día 10 de octubre en el teléfono 012 y los cursos son los siguientes. Los días 16, 18 y 20 de octubre se ofrecerá el curso denominado Chanchariak Canciones y Juegos Infantiles en Euskera. Los días 23, 25 y 30 de octubre llegará el turno de este otro curso, Cómo leer un libro infantil en euskera sin saber casi nada de euskera. Y por último los días 6, 8 y 13 de noviembre se impartirán las clases Cómo ayudar en casa con las tareas escolares en euskera. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo día 10 de octubre en el teléfono 012 y podéis obtener más información en la página web municipal www.berriozar.es así como en el teléfono 94830 012 Cero y 948 300359 30 desde el pasado lunes se celebra en Berriozar la Semana del Euskera dirigida tanto a Euskaldunes del Pueblo como a gente que quiera aprender la lengua Navarrorum. Para hoy están previstas partidos de pelota a partir de las 6 de la tarde así como juegos infantiles en el Parque Lanzeluce. Mañana día 5, viernes a las 8 y media tendrá lugar un triquicantu poteo, un poteo amenizado por triquitixas y eh, canciones y canto que partirá desde el Kulturgune. El día grande no obstante será el día 6, el próximo sábado y es que se ha organizado todo un día repleto de actividades. A partir de las 12 habrá juegos infantiles, choco, gincana y un mural. A partir de las 2 un, una comida popular, a las 4 bailables a cargo del grupo Shoot, a las 6 de la tarde minzódromo y juegos de mesa, a las 8 de la tarde pasacalles, a las 9 y media una cena popular y, por último, a las diez y media, un concierto. Todos eh, o la mayoría de las actividades tendrán lugar en el Parque Illargui, donde también se instalará una barra. El día siete, por último, el próximo domingo, a las doce del mediodía, tendrá lugar la actividad Euskaras Bicicletas desde el Parque Lancheluce Más actividades relacionadas con el euskera, con el aprendizaje de euskera, es la actividad Minza Kide, una actividad que consiste en grupos de conversación para practicar el euskera, donde se juntan una vez por semana, por una parte, personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, y por otra, euskaldunes que quieren ayudar a estas personas a aprender euskera. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera en el 948 30359 o en euskara-berriozar.es o euskara-berriozar.es Por otra parte, la presentación de esta actividad en Berriozar tendrá lugar el próximo día 10 a las 7 de la tarde en el Culturgune. Concluimos nuestro bloque de noticias dedicadas a Berriozar con una excursión de senderismo organizada por Los Amigos de la Montaña. El próximo domingo, día 7, este grupo montañero, Los Amigos de la Montaña Mendizaleac, van a la localidad Alavesa de La Lastra, situada en el Valle de Valderejo, para realizar una excursión de senderismo por el desfiladero del río Purón. La excursión es para todo el día y la salida, como siempre, tendrá lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza Aguzqui. Y pasamos ya brevemente a las noticias de Navarra. Nos vamos eh, primero hasta el, el Palacio de la Diputación, hasta el Gobierno de Navarra, que quiere incrementar el ritmo y la financiación de las obras del tren de alta velocidad. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muñáin, informó ayer de que el gabinete de UPN ha tomado la decisión de incrementar el ritmo de las obras del tren de alta velocidad. Este cargo, este portavoz del gobierno navarro, reconoció que no está satisfecho con los presupuestos que para 2013 ha, plantado, eh, ha planteado el gobierno español para Navarra, ya que bajan las inversiones un 68%, pero ha indicado que existen gastos cruciales con financiación extra presupuestaria y entre ellos están el canal de Navarra y, como no, el tren de alta velocidad. Y mientras el Gobierno de Navarra quiere seguir adelantando dinero para las obras del tren de alta velocidad, las, la crisis sigue golpeando fuerte. Esta vez es la empresa Ariane la que anuncia el despido de 117 empleados. Esta empresa anunció ayer el despido de 117 eh, trabajadores, lo que supone algo más de la mitad de su plantilla. La empresa Navarra, una de los principales referentes en obra pública en la comunidad y en su momento la más importante de todas, anunció al Comité de Empresas... A su intención de presentar un ERE de extinción que podría hacerse efectivo a partir del 18 de octubre y que respondería al agudo descenso de su facturación, que se habría reducido en casi un 60% en los últimos tres años. Frente a esta situación de crisis económica, la receta de UPN pasa, como ya hemos visto, por aumentar el gasto en tren de alta velocidad y ahora, según hemos conocido, el ahorro pasa por eh, las mancomunidades locales, por reducir estas mancomunidades locales. El gobierno de Navarra planteaba ayer un nuevo mapa local que reduce en un 91% las mancomunidades de 67 a 6, aunque en principio mantiene los municipios. Y concejos que también estaban amenazados de supresión, todo ello con el argumento del déficit. El proyecto reduce de 11 a 4 las agrupaciones tradicionales, quedando la comunidad de Bardenas Reales y las juntas de los valles de Aezcoa, Roncal y Salazar. En cuanto a las mancomunidades, plantea que solo haya seis correspondientes a Rivera, Zona Media, Tierra Estella, Comarca de Pamplona, Sangüesa, Pirineo y Vidasoa, Sacana, según las denominaciones utilizadas por UPN. Aunque el número de municipios y concejos se mantiene, 272 y 348 respectivamente, hay salvedades como que se fomentará la fusión voluntaria y serán extinguidos estos municipios o concejos si no hay candidatos electorales. Y seguimos en el Parlamento, puesto que el Defensor del Pueblo tuvo que defenderse a sí mismo en esta Cámara. Javier Eneriz, Defensor del Pueblo de Navarra, se reivindicó en el Parlamento frente a la amenaza del Gobierno de suprimir también esta institución. Eneriz considera que supondría un recorte de derechos para la ciudadanía y destacó que no se justifica por motivos de ahorro económico, dado que supone únicamente el 0,02% de las cuentas navarras. Pues bien, esto es eh, todo lo que respecta al boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozari y en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.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 Bike is over. En dan rond de En dan rond En dan rond de tijd. En dan En dan rond En dan rond En dan AECA. Berriosar y No Ik ben de adicción revista del corazón peluquería todo vicio. Salir a follar, pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, fumar y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada en tu casa! para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad Drogar a dos viejos todos los días en la seguridad social Sin vicio no puedo estar Sin Vicio, vicio Sin vicio no quiero Los abriles, para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser. Quiero ser un papel y abarrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabo de furtir las heridas de las noches mal dormidas iré yo Y le llené de flores el jardín para los dos Sin espinas de colores que se rieguen cuando llora y cuando no Zufadamos con nuestro sudor con el ritmo de marea seguimos adelante en Berrión el magazine de Berriozar y Riatia, Estéis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eguzquiplaza.net y como hemos dicho antes, vamos a hablar de cultura, de ocio y de todas las actividades que podremos realizar en las próximas semanas aquí en Berriozar, para hablarnos de todo ello, de la agenda cultural preparada por el ayuntamiento y por, bueno, los diversos colectivos que conforman El tejido asociativo de este pueblo. Tenemos eh, ya con nosotros a Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Caixo Fermín, Egunón. Egunon. Bueno, pues eh, como hemos comentado, ya está en la calle la agenda de este mes. Supongo que ya se estará buzoneando por todos los hogares, todas las casas de Berriozar. Sí, está acabado ya ese reparto. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, como ya tenemos entre manos la agenda, podemos empezar ya a echarle un vistazo y vemos eh, que hay algunos puntos de referencia, hay algunos puntos importantes. Eh, uno de ellos, eh, la inauguración este mismo domingo del nuevo auditorio, ¿no? Así es. Eh, la verdad es que bueno, es lo que nos está llevando estos días eh, más trabajo. Eh, este domingo ya tenemos la inauguración de este espacio,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 eh, pasamos a otro tipo de cuestiones, eh, ahora mmm, vamos a hablar de la semana de la Euskera, de la Euskara en Astea ya hemos dado cuenta de ello y ya... Eh, hablamos el pasado lunes con Joaquín, que nos contó todas las actividades que estaban programadas, y nosotros también en nuestro informativo ya hemos dado cuenta de ello, pero no está de más eh, recordar algunos de los puntos, algunas de las actividades que tendremos durante los próximos días. Cuéntanos, Fermín. Bueno, la verdad es que como se puede comprobar en la propia agenda, es una programación importante que se hace, se viene, se está haciendo ya comenzando este lunes hasta el próximo domingo pero yo más que centrarme en todas las actividades que también pueden ser consultadas eh, me centraría principalmente en el día en el sábado que va a ser el día digamos más fuerte y en el que la programación y la actividad es mayor uh -huh. eh, se va a hacer eh, todo el día en el parque Ilargi pues varias actividades comenzando a las 12 de la mañana con unos eh, juegos infantiles una gincana, se va a realizar también un mural, va a haber después una comida después de la comida eh, seguirá un, un baile eh, va a haber una actividad que es el segundo año que se realiza, que es el Minzódromo. Son uh -huh. grupos de conversación en Euskera alrededor de distintos temas con una dinámica muy eh, peculiar de cambio de, de mesas y de, y de ponentes, de forma cada... que la gente pueda participar en temas diversos con eh, interlocutores diversos. Es decir, que vamos, la gente que participe va a estar sentada en grupos de cuatro personas, o de creo que eran cuatro, ¿no? Cuatro, sí. Y, y cada cierto tiempo va a tocar cambiar de... De, de interlocutores y de, de, de nuevo cambiar de, de conversación ¿no? Así es eh, la verdad es que bueno eh, son varios los objetivos que persigue esta actividad que el año pasado ya se hizo por primera vez en Berrizar y te, eh, tuvo bastante éxito que es en principio poner en relación a los escaldones de esta localidad lo siguiente, pues darles la posibilidad de poder eh, expresarse en su lengua en una forma, digamos, en la plaza y de una forma muy amena entonces la verdad es que funcionó muy bien y se le da continuidad uh -huh, Perfecto, ¿qué más eh, cosas tendremos para ese día en, uh, en el día del la euskera el dentro de la semana del euskera? Pues eh, da la continuación al tema del minzódromo una calejira eh, un, eh, música itinerante que se va a hacer a partir de las 8 de la tarde y a, a continuación tendrá lugar la a las nueve y media y a partir de las diez y media unos conciertos por la noche eh, bueno, decir que no se alargarán excesivamente de cara uh -huh. al vecindario, pero que eh, bueno, pues hace que desde la mañana hasta, hasta la noche haya actividad de continuo uh -huh. centrada en la pista y largué ¿Se sabe ya qué grupos van a tocar en esos conciertos o todavía es un secreto? Eh, no sé si es secreto, yo desde luego no tengo esa información <risa> lo, lo digo porque hemos, hemos intentado averiguarlo por varias fuentes y no, no, ha habido, no ha habido forma pero antes de que acabe la semana yo me, me propongo a mí mismo ese, ese reto, el de conocer quién va, quién va a tocar a partir de las diez y media en el, en el Parque Iliargui. bueno, pues eso es lo que va a dar de sí el sábado. Y bueno, también tendremos más cuestiones dentro de la agenda cultural que merece la pena destacar, ¿no? Hablamos ahora de, de, una, de una exposición eh, un tanto peculiar, Sí, eh, bueno, hay que decir que esto, eh, esta exposición responde en primer momento a una publicación de un libro que hace José Mari Esparza Zabalegui, a su vez eh, responsable de la editorial Chalaparta. Eh, se titula Mapas para una nación y pues, la verdad es que ha tenido bastante éxito. Eh, para dar a conocer un poco más su contenido se organiza esta exposición en la que interviene el Ayuntamiento de Berrizar, junto con otros ayuntamientos eh, como organizador. De forma que ahora viene a visitar Berrizar. Desde este lunes ya está expuesta en el Culturgune Gune hasta el sábado de la semana que viene y se puede ver un poco resumido su contenido en digamos eh, vuelvo a repetir en el hall del Cultural Gune. Uh -huh. Pero aparte la exposición va a ser complementada con una charla que el propio autor José María Esparza eh, dará eh, también en el Culturgune. Gune el próximo martes día 9 a las 7 de la tarde. Uh -huh. El martes a las 7 en el Culturgune, por lo tanto charla del editor José María Esparza para presentar el libro Mapas para una nación y también la exposición que ahora mismo ya se puede visitar ¿no? en el Culturgune, en el, en el hall del Culturgune. Eso, es, eh, desde el lunes está todas las tardes abierto uh -huh. eh, La exposición además consiste también en mapas, ¿no? en mapas históricos etcétera. Eso, es eh, una serie de, de mapas donde se ve un poco la evolución y la visión que han tenido distintos cartógrafos sobre nuestro pueblo y tienen todas una leyenda explicativa, de forma que es bastante amena y dan a conocer bastante bien el contenido del propio libro. Mm -hmm, perfecto. Esos eran los puntos principales que queríamos destacar dentro de la agenda municipal de este mes. Eh, pero me imagino que hay muchísimas más cosas. Eh, ¿Cuáles? No sé. ¿En qué te pararías tú, aparte de los que ya hemos mencionado? La verdad es que la agenda de este mes es muy densa y no voy a citar todas las actividades que vienen. Hay muchas que programan distintos colectivos de variar. Eh, simplemente por citar alguna que nos eh, que queremos resaltar es también desde este lunes ha comenzado a funcionar de nuevo eh, con el curso escolar eh, la ludoteca tuvo el lunes lugar un festival especial para poderla poner en marcha y que los niños y niñas participaran y decir que a partir de las 5 de lunes a viernes todos los días está abierta uh -huh. perfecto pues eh, yo no sé si hay algo más eh, que quieras destacar. Sí, también bueno, es octubre, la verdad es que muchas actividades se ponen en marcha este mes, y una actividad que la verdad es que ha ido creciendo durante estos dos años que tiene de vida, es la del Cineforum uh -huh. eh, se realiza el último viernes de mes en este caso el día 26 y bueno, consiste en la proyección de una película determinada, en este caso va a ser de dioses y hombres uh -huh. eh, a las 8, eh, viernes a las 8 y media en el espacio de cultura en el Culturgune, y la dinámica es proyección de la película a continuación Cada, las personas asistentes llevan algunas cosas de comer y demás para dar un, un rato okay. de, de, de tranquilidad, <ríe> no y tal. Y a continuación, pues hay un debate sobre la película y el contenido de, de la película. Uh -huh. Es decir, que va creciendo de, tanto de público como eh, de participación. Es decir, sí, sí, sí. esos encuentros después suelen ser bastante animados. Efectivamente, una actividad que va ganando en popularidad dentro de, de nuestro pueblo. Y bueno, hay más actividades, pero yo creo que el que quiera conocerlas... ...no tiene más que coger la agenda municipal que probablemente ya tenga en casa o bueno en casa o en el buzón esperando o ya, ya cada uno verá dónde, dónde tiene la agenda guardada pero seguro que está por ahí cerca así que ya no nos queda más que despedirnos darte las gracias Fermín Irigoyen por haber venido un mes más aquí te esperamos el mes que viene con otra agenda que me imagino que ya estaréis preparando eh, sí decir que la agenda también esto es un eh, llamamiento a los colectivos que quieran eh, dar a conocer su actividad por medio de ella que cada vez son más, eh, suele eh, cerrarse más o menos, eh, la, se recoge la información hasta más o menos el día 15 del mes anterior a su publicación. Es decir, hasta el 15 de octubre recogemos la actividad que se quiera eh, introducir en la agenda del mes de noviembre. Uh -huh. Por lo tanto, ahí queda hecho ese llamamiento. Y lo dicho, es que ricasco Fermín Irigoyen, engureanizate a Gati, que tal rincurarte. Vale, mi esquerzo ahí. Agur. Después de hacer este repaso a todas las actividades, a todos los conciertos y los ciclos que vamos a poder eh, disfrutar durante las próximas semanas, durante todo este mes de octubre, nosotros nos despedimos.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 Así que, lo dicho, mañana estaremos aquí en el 100.8 de FM o, si no seguís por internet, en eguzkiplaza.net biararte, chinchoakizan, eta ondo bici. ¡Adiós!